Lección 10. Ya. Ejercicio 8. Este mes ha sido muy difícil para mí. He tenido que hacer muchas cosas. He trabajado mucho y he tenido que viajar tres veces a Sevilla por un trabajo. Esta semana he ido al doctor. Luego, naturalmente, a la farmacia. Todavía no me he curado. Por eso no he podido ir al entrenamiento. Hoy he ido al banco, después al mercado, para hacer unas compras... He llevado la ropa sucia a la lavandería. Con tanto trabajo no he tenido tiempo para vivir, para divertirme. No he ido esta semana ni a un concierto, ni al teatro, ni nada. Solo hemos ido al cine.